Continúan los operativos de vacunación antirrábica en La Plata. La comuna detalló que durante los próximos días la iniciativa gratuita para aplicar la vacuna antirrábica a las mascotas estará en los hornos Arturo Seguí y el casco urbano. De esta manera, el itinerario de vacunación antirrábica gratuita para perros y gatos que lleva adelante la Secretaría de Salud de la Comuna continúa esta semana de lunes a viernes de 2 de la tarde a 7 y el sábado de 9 de la mañana a 1 en el Centro Cultural Julio López de Los Hornos ubicado en 137 y 64. El jueves en la delegación de Arturo Seguí ubicado en 415 y calle 145 les vecinas podrán acercarse de 9 de la mañana a 6 de la tarde. Desde Sonosis también informaron que por consulta sobre la esterilización quirúrgica Pueden comunicarse al 424-4827 Abrió la inscripción para el ciclo lectivo 2023 en el Jardín Maternal de la Universidad Nacional de La Plata Hay tiempo para anotarse hasta el 24 de octubre inclusive Vale destacar que pueden ingresar a la guardería los hijos de docentes con cargos ordinarios, interinos, con dedicación simple, beca de iniciación de perfeccionamiento y formación superior otorgada por la UNLP y de los no docentes que tengan planta permanente, planta transitoria o contratos de locación de servicio. La inscripción para el ciclo lectivo 2023 se realizará de manera virtual a través del mail jardín.maternal.preci.unlp.edu.ar Más cerca Organizan el desvío de camiones de gran porte en la zona de 475 y 186 en el marco de los trabajos de repavimentación que el municipio lleva a cabo desde Camino General Belgrano hasta Ruta 36 sobre calle 467, agentes viales organizan el desvío de camiones de gran porte en la zona. El mismo tiene lugar en la intersección de las calles 475 y 186, donde los vehículos en cuestión son redirigidos por la avenida 520 o la calle 460 para evitar que transiten por el tramo recientemente intervenido. El operativo que se implementará hasta la finalización la actualización de la obra tiene lugar de lunes a viernes desde la primera mañana. La temperatura mínima para hoy en las regiones de 10 grados y la máxima de 27. Nos encontramos en la próxima emisión. Un servicio informativo de la región.